puta madre si me van a volar los micrófonos eh? que lo agarres boludo sí. antes de que ponga a grabar porque si no iba a pasar después en eh, algún momento iba a pasar eso estamos todos listos estamos podemos todos grabar minutos. digo no si sí, sí. se, sí, se puede se puede repetición sí, sí. Radio RefugioDeVipe2.com.ar Transmitiendo para toda la galaxia Desde nuestros propios estudios Intitulados La Comodidad Y saliendo al aire a través de que emisoras eh, Yo voy a tratar de decirlo De una manera que se entienda esto La ventaja de los colectivos Sobre otros medios de transporte es que pueden ir por diferentes calles Y que tienen unas paradas más o menos Cada dos cuadras sí, sí Si vos los metes todos juntos por una misma avenida con paradas cada seis cuadras se pierde un poco de gracia este asunto del transporte de viajar en colectivo después vos este los metés por las distintas calles paralelas y si sí, los hacés confluir, bajar, juntarse en estaciones donde haya más flujo de gente, como puede ser Retiro, Constitución, pero tienen que ir por las calles paralelas en este caso que dije Retiro, Constitución, Santelmo, por ejemplo, y si lo pones todo junto, comparada a cada seis cuadras, cuando tenés que tomar el colectivo, tienen que ir eh, ocho cuadras, caminar. Salimos los miércoles a las 19 horas por Radio, porque Los lunes... A las 20 horas, creo, por la retaguardia, retransmisión, los domingos a las 0 horas, retransmisión, retaguardia, sábados 18, ponerle por caso, una cosa así, retransmisión, en retaguardia, y hoy mismo 22 horas, que en realidad no son las 22 horas tampoco de este viernes, por la retaguardia también. Che, me parece que un tal Mauricio Macri te busca en la puerta, entonces. No, qué sé yo... No es cierto sabes que para tomarme para ir a, al centro y me fui a tomar el bendito metrobús y caminé unas nueve cuadras de más de las que habitualmente camino porque le pusieron nombre además eh, yo creo que el, el problema está en que los señores que lo diseñaron nunca viajan en bondi ¿eh? nah. no no <risa> no evidentemente, pero dejemos de decir estas pavadas y vamos ya mismo al pronóstico del tiempo qué querés el viernes, el sábado el domingo el lunes te leo el lunes que parece que va a llover una mínima de 8 grados, una máxima de 18, si me agarra 8 grados en esa parada de colectivo me voy a tener que comprar una petaquita de anís para poder bajar la espera del colectivo, qué otra cosa no te puedo comentar, este y que si tengo que caminar esas 6 cuadras que me deja, otras 6 cuadras, son 12 cuadras, mejor este me voy caminando, me hace mejor, me hace mejor a la salud. Y para el día miércoles el pronóstico del tiempo Anuncia, chaparrones aislados y caída de metrobuses. Oh, vamos a las musiquillas ya, sí. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor.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 porque nunca l'hemos visto trabajando en el arado. Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo. Con abro los surcos, con mi arado escribo yo. Paginas sobre la tierra de miseria y de sudor, Y naso de la tierra, de miseria y de sudor. Que mi voz suba los cerros, que mi voz baje el barranco. Que mi voz suba los cerros, que mi voz baje el barranco. Hasta que los campesinos se apoderen de los campos. Hasta que los campesinos se apoderen de los campos. Los días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Refugio de Vip2.com.ar, el programa de radio portátil que hoy me permite, sí. Eh no, no, no es usual dedicarle el programa a alguien, pero esta semana se fue alguien a quien está bueno despedir con alegría, el señor León Ferrari, eh, un un groso de las artes plásticas de estas tierras, así que si me permiten, me gustaría dedicarle el programa a él. Suyo que sea con alegría, hombre, ya tenía 90 y pico años, ya estaría podrido estar acá Y dijo, bueno, me voy muchachos, los dejo ¿Cómo, cómo le bajé? Muy bien. Y hoy tuve que caminar un par de cuadras por este asunto del metrobús 6, 7, 8 cuadras, caminé 9, 10, 11, 12, no sé dónde está la parada Pero cálmese, hombre, ¿por qué, por qué viene así? Le hace bien caminar, le hace a la salud Aparte se ordena el tránsito, entiende Los que tienen auto van a estar mucho mejor Vi unos chaboncitos que están este, parados en diferentes esquinas Y les dicen a los colectivos por dónde tienen que ir Así que pienso que también les están haciendo falta semáforos Porque además ese chaboncito es cuando llueva este No va a estar ahí parado y el colectivo Y lo otro que me molestó mucho es esa En las paradas de colectivo donde antes pasaba el colectivo Hay un cartel amarillo que dice Esta parada se trasladó La parada no se trasladó solo, señores Por favor <risa> La trasladamos Claro Vos todo bien, Máximo Paz. Le va, Máximo Paz? Eh, mire, ya me sacrificé bastante por ustedes. Me voy a vivir a Tina. Bien. Está muy bien. bien. Bien, me gusta, me gusta eso. ¿Qué les parece si sin perder un instante más, vamos a hacernos eco ya mismo de las gacetillas que no llegaron a nuestro mail porque nunca jamás lo abrimos? Eh, la primera es un festival en la Plaza de los Periodistas. Tiene por consigna sí a las mejoras, no a las rejas. Esto es el domingo a las 15 horas en la calle Nazca y Fito Páez. No es Fito Perdón. <risa> pero sí Nazca y Páez. Que es una calle que cobra... <risa> sí. Este, teatro, música, danza, hip hop, todo gratis. Todo gratis en Nazca y Páez. Ah, bueno. Pero... Poesía. Y bandas Esto es eh, ahí que hablamos la otra Na, vez Nak and Paez claro, podría ser, ¿no? Así, ¿no? Bueno, Nak and Paez, recuerden entonces Aquina gloriosa eh, de los músicos multimillonarios Que viven del estado Y también eh, cine hace, Fito Sí, pero no está subvencionado por el Inca ¿No? ¿O sí. sí? No sé, bueno, no, está bien que subvencionen Pero igual, eh, ¿viste alguna película? Yo no vi nada No, no por favor No Fito no Pairo por... dejé de seguir desde el 81 ¿No? 81, no, a mí la... Estaba todo el día siguiéndolo, persiguiendo sí, o sea, sí. <risa> Déjame echar las pelotas viejo, Le dijo un día no, a mí Abre me gustó Le dije, me vas a sacar plata de mi bolsillo Hijo de puta, dentro de 20 años Cuando te quedes sin creatividad <risa> Y ahí, este bueno, no vamos, seguimos de Rubro, gacetilla seguimos No me creyó, y ahí lo tenés claro Seguimos con las gacetillas que nunca llegaron a nuestro mail no Una pequeña paréntesis Hicimos la comunidad Maliqueo Que hasta el 11 de julio estuvo ocupando pacíficamente el INAI Nos contaron vía teléfono Que Cecilia Maliqueo, puntualmente Que están trabajando en la mesa de diálogo Está funcionando Este sábado tendrían que firmar un acta de acuerdo Con una de las comunidades que están ahí Y después solo quedaría un detalle menor que es la firma de eh, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Y de la provincia Para que puedan conseguir esa personería Que también hace 6, 7, 8 años Vienen pidiendo aproximadamente Y no pueden conseguir Así que No le pida peras al 678 Olmos Así que Esa personería que eh, Ellos fueron a reclamar, vinieron a reclamar acá teóricamente en la semana que viene tendría que resolverse solo faltaría la firma de el in y la todos potenciales todos habría eh, marcha muy lenta la cosa la semana que viene, la semana que viene les contaremos si tendría que haber novedades sobre esto que falta la firma del de ina y de la provincia de neuquén les falta una bocha bien y una de las galletillas que nos acerca a la comunidad potaenagna bien insistiendo con cosas dice que aquí no ha pasado nada el tribunal supremo de justicia de formosa rechazó ...todos los recursos de casación presentados en la causa penal... ...en la que se investiga la represión a la comunidad La Primavera de Formosa en 2010. Tras la audiencia realizada en junio pasado... ...el tribunal con las firmas de Guillermo Alucín, Eduardo Ang... ...Gabriel Col, Marcos Quinteros y Ricardo Cabrera... ...rechazó el pasado 8 de julio los recursos de casación presentados en la causa... ...que investiga la represión sufrida por la comunidad potaena pognana Bogó de Formosa... En noviembre de 2010, donde perdió la vida Roberto López, un miembro de la comunidad Ante el máximo tribunal se presentaron recursos de casación contra el fallo de la Cámara Primera en lo criminal de Formosa A cargo de Ramón Alberto Sala, quien en agosto de 2012 revocó el sobrevimiento del carayé Félix Díaz Y recomendó la recalificación como instigador del homicidio Eh, asimismo, se confirmó el rechazo que Herma Peteñí, viuda de Roberto López Se constituyera como querellante Confirmando así los sobreseimientos a los policías acusados del homicidio de López Esto está disponible en comunidadlaprimavera.blogspot.com Bueno, continuando con las gacetillas A más de 20 meses de la desaparición de Daniel Solano Diferentes organizaciones sociales repudiaron los privilegios de traslado y de las condiciones de detención que le brinda la justicia de Río Negro a los policías imputados en la causa por su desaparición y lo expresaron de la siguiente manera mediante un comunicado y dice Nos pronunciamos por la solidaridad incondicional con la familia Solano y sus abogados que luchan diariamente contra la impunidad que ha permitido que Daniel continúe desaparecido. Hacemos responsable al Estado Nacional y de la provincia de Río Negro por no brindar respuestas sobre la desaparición de Daniel Solano y por la salud de su familia, quienes desde febrero de 2012 se encuentran acampando frente al poder judicial de choel choel Río Negro y recién concluyeron la segunda huelga de hambre. Por todo ello, exigimos cárcel común y efectiva, sin privilegios, a los siete policías procesados por la desaparición de Daniel Solano, juicio y castigo a todos los responsables materiales e intelectuales de este crimen, aparición de Daniel Solano, desmantelamiento del aparato represivo del Estado. Asimismo, solicitamos en carácter de urgencia entrevista con el Secretario de Derechos Humanos de la Nación y con el señor gobernador de la provincia de Río Negro. Entre otros, esto está firmado por Osvaldo Bayer, escritor, periodista, Vicente Cito Lema, periodista, abogado, Inés Rañi, Lolin Rigoni, por Madres de Plaza de Mayo, Filial Lonquén y Alto Valle, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamos. Una gacetilla que nos llevó o no a nuestro mail que dice así. En la madrugada del jueves 25 de julio de 2013 desconocidos incendiaron el centro comunitario 20 de diciembre. Espacio donde funciona el MTD La Cañada con distintas actividades de trabajo, cultura y educación. Esto el lugar queda en la calle Rodolfo López esquina calle 391 de Quilmes Oeste y en el lugar funciona desde hace 10 años un programa de educación de nivel secundario para adultos, una cooperativa de trabajo y una importante cantidad de talleres de distintas especialidades culturales, educativas y recreativas para chicos y grandes además de merienda y comedor en estos días están realizando los trabajos de reconstrucción reconstrucción necesarios así finaliza esta gacetilla pero nos deja un margen para una más que es la M Et A vi, a mi, a mi? Sí, sí, sí. Sí. gacetilla de la noche, la gacetilla excusa, señor Fernández, se la dejo a usted. Así es, y esta es una gacetilla que de las que no leemos usualmente, pero nos da la excusa para escuchar un textito, unas musiquillas. Esta es una gacetilla muy seria, por favor, pongámonos todos serios. Piden que la masturbación sea considerada un crimen. Estoy de acuerdo yo Organizaciones antiabortistas de España Esperan a la Iglesia Católica que reconozca Que la masturbación no es solo un pecado de lujuria Entonces sí. cuando le decís a alguien Estás para el crimen te replica paje Anda pajero <ríe> Exacto No es solo un pecado de lujuria Sino también una forma de aborto Para que de este modo pedir que sea considerado un crimen Yo estoy de acuerdo ¿eh? Así lo aseguró Alicia La Torre Presidenta de la nación de la Nacional de, de las Federaciones De Asociaciones Providas de España Y Adebida Cuenca Algo que ver con Diego no Dijo que si se acepta Que los anticonceptivos son pro-abortivos Y conferencia Debido a que representan una barrera física o química Para que una vida humana llegue a su concepción Entonces debemos aceptar Que la masturbación es claramente una forma de aborto También aseguró mientras se tomó una caña Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo Desperdiciar semen es un crimen Y agregó, encima sigue, sí, escuchen esto Una vez que la iglesia nos apoye Será más fácil hacer presión para que los estados Reconozcan como crimen a la masturbación Porque es eso ¡Un crimen! No es solo semen, eh La masturbación es criminal Porque inicia el su no sujeto sé, Hasta ahí sé ello Hasta ahí llegan mis este modestos estudios sobre el tema Esto es fantástico La masturbación es criminal Porque inicia el sujeto en una espiral de perdición Sabemos que de la masturbación Es fácil pasar a la soledad compulsiva A la actividad criminal A las violaciones A la corrupción A la drogadicción Y finalmente al ateísmo Estoy de acuerdo, a mí me pasó eso me con, está, Corrupto y jeropa Me están la desviando Las dos cosas. Yo soy todo eso eh, Su propuesta incluye que la masturbación Sea tipificada como asesinato Doloso potencial El crimen atroz que representa esa abominación a los ojos de Dios Y añadió, de la misma manera Que la polución nocturna Debería considerarse un asesinato Culposo potencial No, ahí no estoy de acuerdo, con todo lo otro <risa> sí, con lo de la polución no Porque uno no lo puede controlar, viejo Pero bueno, para ser justos, dice que como se trata de una propuesta para, para criminalizar La masturbación masculina, la también se refirió a la ovulación femenina y dijo que para no castigar injustamente a las mujeres, se les concederá un amparo que las exima de culpa por desechar las células reproductivas una vez al mes. ¿Algo que ver con Diego? Creo que no, espero que no. Eh, ¿Por qué a las mujeres un amparo y a nosotros no por las poluciones? Eh, te, te podemos llamar al abogado. Semen y polución. Llame, llame al cuestión. doctor Rajendolfer ya mismo. ¿Cuál es el número? Eh, este, tome. <risa> Lo que me está dando es una grosería Máximo, máximo No de hay preso Paz, por ojo. favor, no haga eso che, Yo no me toqueteo desde hace tres días eh, Hace bien eh, Bueno Gacetilla excusa Gacetilla excusa tengo, tengo Vamos miedo. a escuchar Tengo mucho miedo Me veo a vivir a tina Basta Va, Vamos a escuchar entonces a Facundo Cabral Hablando justamente de la masturbación Alto, alto no, no, sí. yo no digo más nada Y luego vamos un a escuchar un, un, un tema después Un tema polémico Se viene señora. un tema polémico Samba Que se llama Las cosas que dejé Ay, terrible ese tema La masturbación es una Antología sexual Una selección De los mejores coitos acá Hagan memoria La masturbación es una maravilla Que logra el milagro De juntar a Roma con París es decir, a Francesca con Nicole, es económica porque no hay que invitar a comer a nadie, ni aguantar a los parientes de nadie, ni entender a nadie, ni compartir la cama con nadie, ni andar prometiendo pendejadas a nadie. La masturbación es una declaración silvestre de independencia. Dejé de fumar, dejé de tomar, dejé de joder, dejé de comer de más Dejé de mentir, dejé de pedir, dejé de putear y putear Dejé de volar, dejé de jugar, dejé de confiar, dejé de asustar y llorar Dejé de reír, dejé de apostar, dejé de dormir de más Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no pude dejar la paja Dejé de salir, dejé de viajar, dejé la obsesión, dejé de pensar de más Dejé de arriesgar, dejé de correr, dejé de volver a empezar Dejé de soñar, dejé de gritar, dejé de entender, dejé de probar para ver. Dejé de pelear, dejé de pelar, dejé de coger por coger. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja. No pude dejar la paja, no pude dejar la paja. Dejé de votar para el carajo, de llegar tarde a trabajo por la mitad. Dejé de mezclar vino con sandía, de trocarme por poesías y de olvidarme de ahorrar Dejé de prejuzgar a pelotudos y de tirarles el furo absolutamente a todas Dejé de masticarme las uñas, de mostrarles la furia, de colarme en las cosas Dejé de invitar a mi casa cualquier puta que pasa, dejé de prometer Dejé de defender, indefendible, divertir, imposible de hacer amigos en el tren Dejé de negociar por el absurdo, de ver que es de fútbol y de voretear al pasado. Dejé de maldecir a la suerte, de temerle a la muerte y de abusar del helado. Pero no pude dejar la paja, no pude dejar la paja, no, no pude dejar la paja. tu micrófono máximo 3, ¿no? El yeah. número 3, lateral izquierdo. Chico, <risa> exijo, exijo un poco de seriedad. Tanto ese no, no se un crea, seriedad, no se el, crea que no estamos haciendo eso. El fullback eh. es el 2. ¿no? El, el, el, el central? central, claro, sí, ahora más la modernidad, pero ah, en el momento fullback. Ese es el 6 más adelantado, ¿no? El 6 jugaba en el medio antes, pero no se adelantaba un poco, quedaba de líbero. No, jugaba en el medio pero se podía adelantar un poco, proyectar, el 6 no proyectaba. No, che, perdón no. que interrumpa, pero tenemos un programa por hacer. RefugioDeVipe2.com.ar Trabajando para el oyente. En momentos donde el acuerdo entre YPF y Chevron está en el centro de la política y la atención pública nacional y provincial, la Comisión de Hidrocarburos de la Legislatura de Neuquén no sesiona por falta de quórum. La ausencia de varios diputados del Movimiento Popular Neuquino, recordemos que el Movimiento Popular Neuquino es eh, un emergente a partir de la proscripción peronista, es decir, se metieron este peronísticamente en la vida política a partir de eh, no tener que nombrar a Perón. Lo cierto es que este partido es peronista de hecho atribuyó eh, a todas las mañas peronistas eh, teniendo en cuenta principalmente que fue eh, neoliberal este desde un primer eh, momento cuando tuvo que hacerlo y después se transformó en Na-Pop cuando tuvo que hacerlo. Bueno, Este movimiento, eh, algunos de ellos diputados y la totalidad de los diputados kirchneristas impidió que la comisión funcionara en la reunión prevista para el día de hoy. Es entonces que el diputado provincial por el Frente de Izquierda y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, Raúl Godoy, reclamó en la fracasada reunión de comisión a su presidente Luis Zapag. Me suena Zapag, las mil y una de Luis Zapag. Bueno, eh, este le pidió información al gobernador eh, sobre el acuerdo que piensa someter a votación en la legislatura y eh, este mismo le dijo que no tenía ninguna información al respecto. Así que el acuerdo ahí entre ipf y Chevron, en el seno mismo de la provincia donde se está haciendo, no hay información Para nadie Bueno, a propósito, nosotros estuvimos hablando con Lex Faru Nahuel Él es este uno de los integrantes De la Comisión Mapuche Que tomó los pozos allí en Vaca Muerta ¿Confederación Mapuche? Sí, sí, sí, la Confederación Mapuche Que bueno, está luchando para que eh, No le arrasen eh, sus sus tierras Así que bueno Allí nos estuvo comentando algo al respecto Lo escuchamos No, mira, por darte un ejemplo eh, Añelo es una ciudad que está a 100 kilómetros de la capital de, de la provincia, y es hoy lo que fue Cutralcó hace el siglo pasado, digamos. este Añelo es el, el epicentro de la explotación hidrocarburífera hoy en día, y es una ciudad que está atravesada, igual que la mayoría de la provincia, por una gran desigualdad social, en la cual el sueldo promedio de, de un empleado público, ya sea un maestro, o, o un empleado municipal o incluso un policía es alrededor de 8 mil pesos alquilar una casa para una familia tipo en Añelo te sale 5 mil o 6 mil pesos el kilo de asado en Añelo sale más de 100 pesos el kilo de pan sale 30 pesos este, el hospital para más de 15 mil personas tiene solamente 3 doctores y cuando están de guardia hay que llamar a la casa para que venga a atender las urgencias Eh, no por falta de predisposición del personal del hospital, que la verdad es una tarea casi heroica, ¿no? Porque el, a los enfermeros le falta ser solamente cirujanos, pero este es la realidad que, que se está sufriendo acá, digamos. La salud, eh, el sistema de salud ha colapsado, la escuela funciona... En, la verdad que muy mal, digamos, este Neuquén es por los constantes luchas de los docentes por, por la recomposición salarial y justamente por la inflación que se genera en torno a al extractivismo y solamente menos del 20% de la población, según datos del Ministerio de Economía acá del, de la provincia, vive directamente en relación al petróleo. Uh -huh. El resto de la población está sometida a un nivel de vida al cual nunca alcanza Nos alcanzan a, a, a cubrir las necesidades básicas uh -huh. entonces a nosotros nadie nos va a venir a vender que el petróleo eh, nos va a traer una vida digna porque en 50 años de explotación petrolera acá eso nos ha reflejado en la realidad de la mayoría de la población el gobierno los ministros están íntimamente relacionados por eso nosotros le hemos denunciado hace años ya penalmente a, a los ministros por incompatibilidad de, de funciones por tener en su patrimonio eh, comprometida en eh, empresas petroleras, pero además la empresa de remediación petrolera está es el caso del, del ministro de Energía y Medio Ambiente, Coco, Guillermo Coco, este y que a la vez es Ministerio de Energía y de Medio Ambiente, o sea que está eh, por un lado buscando la energía por la provincia y por otro lado tiene que autocontrolarse, ¿no? Uh -huh. Y todo este tipo de situaciones eh, hacen que Nosotros más que nunca hemos decidido hoy a encarar esta lucha porque ya con el, el petróleo convencional eh, estábamos complicados por toda la contaminación que se ha generado, porque ha muerto gente, ha muerto muchísima gente acá en, en nuestra en nuestra región. este Ahora empeorar todo con la hidroestructura ya inaceptable. Uh -huh. Y que entre Chedron, además, la empresa con la peor reputación a nivel mundial en cuanto a responsabilidad empresarial es lo peor que nos podría pasar y prácticamente una condena muerte para nosotros a mi juicio nuestro primer paso debe ser pedir la clausura de todas esas guad y esos barcitos donde se burla descaradamente la ley de profilaxis y que son una vergüenza para la ciudad refugio de bípedos otro atentado a la moral y a las buenas costumbres de la ciudad Ya hace varios programas en Refugio de Bípedos, venimos escuchando distintos audios de Valentín de Punta Querandí contándonos algunos eh, algunas cuestiones de cómo fue la resistencia de la lucha de los pueblos originarios a la Fundación de Buenos Aires. Vamos a seguir escuchando hoy la cuarta parte de Valentín de Punta Querandí. Acá la, la torre que está en el, lo que era el Parque de la Ciudad, la hicieron en 1901. Mil mil lo, novecientos los militares, la dictadura, reivindicando la gesta de, de, la, de la campaña del desierto, no los 100 años de esa gesta, que en realidad fue un genocidio para robarle la tierra a los verdaderos dueños y, y regalársela al capital financiero inglés, yanqui, europeo, ni siquiera se planteó para el, para el pueblo de acá. Y como que hay una línea histórica, desde Garay, pasando por Roca, pictórica, genocidio de Gran Chaco, en fines de 1800 y... Y bueno, eh, los que siguieron después, no eh, los dictadores hasta de la última dictadura, que esa, ese monumento en el parque de la ciudad, eh, esa torre simboliza la espada de Excalibur, eh, el triunfo de Excalibur, el triunfo de la civilización occidental sobre la civilización de acá, de este, de este continente. Y hasta hoy, hasta en estos días se sigue, porque vos lo ves a Macri cada vez que va a una conferencia de prensa, detrás de él hay una... Hay un cuadro, un óleo, donde muestra a Garay y a los hermanos, a los pueblos de acá, los que eran querandíes, guaraníes, arrodillados, en total, de forma de, mostrándolos como derrotados. Y es algo que hay que cambiarlo de a poco, en las escuelas, en todos lados, en los lugares públicos, como ya lo hacen gente, o referentes como lo es eh, Bayer, Baco, un montón de gente que está con el chauroca o iniciativa del Gobierno Nacional y el Gobierno de la, del Estado Pridicional de Bolivia de sacar a Colón también, Y nosotros, bueno, esto lo vemos, eh, nosotros como reivindicamos un cementerio querandí que está siendo, quiere ser destruido por los herederos de esta misma gente, digamos, de una forma ideológica, eh, también reivindicamos acá, que se sepa quién era Garay, y bueno, para empezar a cambiar eso. Porque si no, es como que la sociedad no se entera, y se tiene que enterar, porque incluso cuando se ve el debate acá, que la, el país se escandalizó porque iban a sacar a Colón, que la reta después decía que iban a venir por el obelisco hacen todo un show. Eh, por ejemplo, nadie dijo nada que el 19 de abril de este mismo año eh, el gobierno de la ciudad sacó del, del Parque de los Andes, en, la, en el cementerio de la Chacarita, eh, el monumento al Malón de la Paz, sin consultar a, sin una consulta previa, libre e informada como marca la Constitución y legislación internacional. Entonces, como que a veces se usa para la coyuntura política no la cuestión de los monumentos. Nosotros acá lo empezamos el año pasado y vamos a venir todos los años hasta que esto se saque. Como lo hacen los hermanos en Chile, en, digo en los hermanos mapuches tanto en Chile como en del lado del el Mapu en Neuquén, Río Negro. Un ejemplo de Bariloche donde la gente sabe que los gobernantes no van a hacer, no van a, obviamente ellos no van a arribar a, su, a sus líderes, a sus referentes históricos, entonces ellos mismos toman tratan de hacerlo con acción directa. Acá va a ser siempre en Buenos Aires, va a ser va a ser de forma pacífica, pero agotando todas las instancias, porque esto es un acto de discriminación, porque si fuera una estatua, una estatua de Hitler, habría un montón de amparos a favor del pueblo judío, ¿no?, remediando eso. Pero acá en Argentina y en América pasa todavía eso, ¿no?, que se naturaliza la se naturalizan las genocidas, a, genocidas, la, eh, genocidas, ladrones, violadores, usurpadores, ¿no? Entonces hay que empezar a cambiarlo. Y ojalá que, bueno, esto le empiece a llegar a la gente y cada vez se sume más gente y que en realidad lo que se trata de mostrar es la otra Buenos Aires, ¿no? Sí. Que es como que, para cerrar un poco, es como que nos la pintan de que estamos en la país de Latinoamérica, porque viene el turista, viene cualquiera y ve que esto es un, parece Europa. Entonces, sin embargo, es el distrito del país, Buenos Aires, con mayor población indígena, una población negada y autonegada a veces. Entonces es un poco empezaba a mostrar eso, vos en cualquier escuela pública que vas ves chicos originarios que son de, este, de estas tierras o de otras regiones del país, o de, al fin y al cabo son de pueblos milenarios que, que estaban en este país y en este continente, entonces es un poco empezar a mostrar la otra historia la, y, y nosotros mismos lo tenemos que hacer porque si no termina siendo siempre que alguien no, habla por nosotros y bueno hasta los que tienen buena intención a veces te tergiversan. RefugioDeVipe2.com.ar Radio Portátil y no continúa Refugio de vip2.com.ar dando vuelta por la noche y nos encontramos con una exposición de fotografía. Pero no vamos a adelantar nada, sino como de costumbre, dejamos que nuestros invitados se presenten. Buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvina, Silvina de Caudo y nos encontramos acá y quería invitarlos a una muestra de fotografía que voy a hacer Este miércoles 24 de julio a las 19 horas en la biblioteca del Congreso de la Nación, que está en la calle Alcina, 1835. Eh... ¿Arranca el miércoles? Y sí, sigue. hasta el día 2 de agosto. Es un trabajo documental sobre gente que estuvo en la Guerra Civil Española. Es un trabajo que estuve haciendo durante dos años y medio. Eh bueno, ahora lo presento junto a unos compañeros del Club Artístico Libertad que seguramente escucharon en el programa muchas veces. Ellos me van a acompañar el día de la inauguración tocando canciones de la época. Che, ¿y por qué fotografía de gente que estuvo en la Guerra Civil? ¿Cómo viene esa idea? Esta idea, bueno, en realidad nació porque hace años participé de varios homenajes que hicieron a, a niños de la guerra, como algunas veces lo llaman. Y siempre se hablaba de ellos como niños y se exponían juguetes o cartas, objetos que habían tenido ellos en su infancia. Y a mí me, me causaba dolor, en cierta forma, que siempre se pensara en ellos como niños y que se olvidara el presente que tiene toda esa gente que en realidad estuvo marcada. Mi trabajo se llama Atravesados por la Guerra y... Y yo siempre pensé, toda esa gente estuvo atravesada y marcada por un hecho muy fuerte que desde niños los marcó hasta ahora. Es gente muy fuerte, muy culta y me encantó conocerlos, trabajar con ellos. Eh, fui mucho tiempo a escucharlos. Me centré en siete personajes, en siete historias, no en muchísimas, sino en siete para poder trabajarlo más profundamente. Y el resultado para mí es genial porque me siento bien Che, al, al ir en este caso es una algo artístico pero en donde vos vas conociendo historias vas conociendo gente ¿qué, qué pasó en ese proceso? Uh, de todo de todo, de todo porque eh, para mí la cámara es una manera de conocer, de aprender y de, de acercarme a esa gente que quizás de otra manera no hubiera conocido tan profundamente un arma para, para poder llegar a ellos. Bueno, entonces, Biblioteca, biblioteca del Congreso. Biblioteca del Congreso de la Nación, Alcina, 1835, el miércoles 24 a las 19 horas. Bueno. Los espero, te espero. Te bien. agradecemos mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. Vale, muchas gracias. Pueden mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo Refugio de vp Y continuando con esta noche de refugio de viped 2.com.ar vamos a hacer una aclaración los oyentes los que nos más o menos nos escuchan cada tanto saben que empezamos con algunos temitas que sonaron por ejemplo en la guerra civil española esas canciones republicanas siempre abrimos el programa con eso y habrán notado que viene sonando una voz muy parecida desde hace un mes y pico porque nos venimos pasando muy seguido vamos a empezar presentando como siempre a nuestro invitado buenas noches, ¿con quién estamos? buenas noches, están con Eñe alias el diurinista del amor o Nicolás Esperante, como quieran muy bien, ustedes vienen sonando bastante seguido están presentando un disco sobre canciones republicanas y más puntualmente en Buenos Aires ¿Cómo, ¿Cómo se une Buenos Aires con esa cosa republicana? Y principalmente por la inmigración. Eh, Buenos Aires antes que nada, es una ciudad de inmigrantes eh, eh, de, de, que, de, que se respira en cada esquina, en cada edificio, en cada persona que te cruzas. Y, y, y bueno, es el caso de casi todos nosotros somos descendientes de españoles, italianos o de algún otro de por ahí. Mi abuelo... y eh, mis padres son españoles vinieron acá hicieron de todo y aquí estoy yo este, y el tema de, lo, de, de bueno de las canciones republicanas viene de, de, de, de, de este, alguna eh, forma de expresar lo que uno siente eh, política o ideológicamente desde lo desde lo que son las raíces desde lo que es la familia y, y, y, la, y la identidad de uno Bueno, contanos, ¿cómo se compone actualmente la banda? En la banda somos cinco eh, Yo canto, toco la guitarra, el banjo y la trompeta No todo al mismo tiempo, está claro eh, Nicolás Valdés toca la mandolina y el acordeón Eduardo Renzi toca la batería, percusiones Pablo Meille toca el bajo Y Leandro Aspiz toca el trombón Y si alguien quiere escuchar algo de ustedes, por ejemplo en Google, ¿qué tiene que poner para encontrarlo El Violinista del Amor y los pibes que miraban, tanto en Google como en Facebook, eh, aparece siempre, el creo que el Bandcamp, que es una página donde pueden escuchar nuestro disco gratis y de hecho lo pueden bajar y ahí. Había escuchado que una vez eh, ustedes decían que, que cuando ponía... No, no, era confuso lo de bajar porque había que poner comprar y poner el cero. Claro. No es una treta nuestra, es la página que se... Que se configura así, eh. quiero aclarar ah, bueno, digo. bueno, que, que, que quede El disco claro. nosotros lo regalamos musicalmente, a quien quiera Y bueno, tenemos una edición física muy linda en CD Con un arte desplegable, con un póster y una, un folleto muy interesante también Que habla de lo que son cada una de estas canciones eh, Y a quien quiera lo puede comprar Y a quien no pueda, eh, lo puede escuchar o bajar Bueno, che, ¿y por dónde se andan presentando? Eh, mira en todos lados. Hoy, por ejemplo, me estás haciendo esta nota en el Centro Cultural Severino Di Giovanni, que es eh, un centro cultural de asambleas del pueblo, eh, donde Pablo Soler Hover hace una obra de teatro que se llama justamente Severino Di Giovanni, y bueno, eh, la, la, la amistad, la, el corazón nos juntó y nos hizo compartir esta fecha donde primero hicieron la obra y nosotros cantamos después eh, por lo demás, tocamos en todos lados y cuando no tenemos donde tocar, tocamos en la calle y en la plaza, en donde sea todo el fin de semana Bueno, no nos queda más entonces que, que agradecerles mucho por acompañarnos en, en estos últimos programas porque vienen sonando seguido y agradecerles, bueno, por las canciones, ¿no? Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la difusión y por este... Para nosotros esto es un placer siempre, más allá de que nos pasen en la radio, de que nos hablen de nosotros o lo que sea, es encontrarnos con gente que siente algo muy parecido a nosotros y eso creo que por lo que hacemos música y por lo que hacemos estas canciones. Así que es un placer conocerlos. Muchas gracias. A vos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, buenas tardes, buenas días, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, soy va refugio 2comar refugio de RefugioDeBipe2.com.ar está dando vueltas por Buenos Aires siempre buscando cosas que están pasando en este caso nos encontramos con una obrita de teatro muy particular porque trata sobre un personaje histórico que para el teatro el cine ha sido ninguneado a pesar de tener una riqueza bastante grande pero como de costumbre vamos a dejar primero que se presente nuestro invitado buenas noches, ¿con quién estamos? Estás con Pablo Soler, el autor y el director de la obra y un miembro más de la Compañía Argentina de Teatro Libertario. Bueno, contanos, una obra sobre Severino Di Giovanni. Es una obra sobre Severino Di Giovanni, eh, donde hemos respetado, eh, más que nada, la esencia política. Eh, algunas cuestiones que hacen en la historia las hemos tenido que imaginar, lamentablemente, porque bueno, todos sabemos que la historia de Severino Di Giovanni Eh, tiene sus limitaciones no limitaciones por lo que fue sino por lo que los historiadores han hecho en consecuencia en torno a la vida de Severino y Giovanni, que para nosotros no es un eh, idealista de la violencia la palabra idealista me la imagino como un tipo tirado en un campo deshojando margaritas a ver si la quiere, lo quiere la vecina de frente yo creo que era un ideólogo eh, del anarquismo libertario eh, que llevó Eh, sus ideologías hasta las últimas consecuencias muchos dirán cargadas de violencia pero también tenemos que analizar eh, el punto político en el que vivíamos tenemos que poner la cabeza para atrás y ver que incluso los gobiernos democráticos para poner un ejemplo Hipólito y Ligoyen, podemos este citar eh, hechos sangrientos, páginas sangrientas de la historia como fue la Patagonia rebelde este, y no menos eh, la presencia del, gobierno, del primer gobierno nazi fascista de la república argentina con el golpe militar del teniente José Félix Oliburu que no solamente trajo a la Argentina eh, la opresión eh, y sobre todo la violencia del estado la falta de consideración a los derechos humanos, las persecuciones incluso las injustas muertes no solamente de Severino y Paulino Escarfó y algunos otros compañeros anarquistas bueno que pagaron con su vida eh, toda su lucha pensemos en esto nada más eh, en el año 1930 cuando llega Félix Oriburu lo primero que hace es anular los sindicatos los sindicatos estaban en manos de los anarquistas no todos los anarquistas eh, estaban por la acción directa no todos los anarquistas manejaban un método violento contra el Estado opresor, pero bueno el hecho concreto es que desaparece los sindicatos que estaban en manos de los anarquistas no hay una lucha que se promueva en contra de los golpistas, de los fascistas que estaban golpeando el país. Y José Félix Olíguro en el 31 crea un sindicato, un sindicato que le es afín, eh, es, le es afín no solamente a la política represora de el gobierno de Félix Olíguro, sino que es afín a la burguesía, un sindicato que que es afín a los patrones, a los caprichos de la patronal. Ese sindicato que funda eh, Félix Oriuro se llama CGT. Es decir, hoy podemos decir que tenemos 82 años de sindicalismo traidor, eh, de obreros aristocráticos, de obreros millonarios, de traidores a la clase. ¿Qué hubiese sucedido si se Seveino de Giovanni hubiese sido fusilado y hubiese empleado en ese momento esa filosofía que tenía. Si hay violencia arriba, ¿por qué no hay violencia abajo? Es decir, ¿qué iba a hacer la clase trabajadora contra una policía que los aniquila, como es el caso concreto, de Ramón Falcón? Es decir, los tipos agarran, masacran a los obreros a tiro de ametralladora, ¿qué iban a hacer los obreros eh, más revolucionarios, más eh, comprometidos con la clase? ¿Le iban a devolver besos? Imposible. Por eso nosotros también reivindicamos a nuestro compañero, a Simón Radowiski, que dio un ejemplo, un ejemplo de castigo a esta mierda, perdoname la expresión, a esta mierda, viste, que nos, siempre nos va proponiendo la burguesía a través de distintos menús. Muy bien, acabamos de escuchar una seguidilla de notas. Eh, bueno, habrán escuchado Contanos. que hubo eh, una inauguración este miércoles que 24 de julio a las 19 horas donde tocó el club artístico Libertad de una exposición de fotos atravesados por la guerra eh, Silvina Di Caudo es la fotógrafa esto va a estar hasta hasta un día de estos ¿no? un día o de estos, sí ser. lo dijo en la nota pero no lo tengo acá en el ah hasta el 2 de agosto, ahí está Bien. así que el que tenga un rato se pasa por ahí por Alcina 1835 subsuelo eh, una hermosa Muestra de fotografías con temática de la Guerra Civil Española. Pero te encontraste con un montón de gente ahí. Eh, sí, esto fue el día de la presentación de la obra de teatro de Severino Di Giovanni. Acabamos de escuchar a Pablo Soler, de la Compañía Argentina de Teatro Libertario, que es el director de la obra esta fue la primera parte, la segunda parte vendrá en el próximo programa. ¿Hay más de solero o hay más de todo? Hay más de Soler, nada más. Bien. Eh y también, bueno, al fin pudimos hacer la nota con el violinista del amor eh que usted puede ver acá, tenemos un hermoso CD que es nos el han regalado. Es, es del carajo. Es del Es tremendo, una presentación increíble, hermoso todo, la verdad, el arte con poster, etapa, tiene un póster, se abre. Tiene eh, aparte un algo con las letras, un apartadito tipo ese formato página de diario. Eh, bueno, les agradecemos mucho y seguirán sonando y quizás nos encontremos en un evento próximamente Bueno, seguimos en un refugio de bípidos hablando un poco de lo que es la noche del apagón La marcha por los 37 años de la noche del apagón, 50.000 personas aproximadamente cuentan que marcharon La noche del apagón es cuando policías y militares irrumpieron en Calilegua, General San Martín y el Talar para secuestrar a más de 400 personas, de las cuales 33 aún permanecen desaparecidas. Se hicieron un par de actividades en estos días acá en Capital. Se hizo un scratch en las oficinas de la Edesma, acá en el microcentro. Plaquier, cómplice civil de la dictadura, partícipe del terrorismo de Estado. Ni olvido ni perdón, memoria, verdad y justicia es lo que se está reclamando. Vamos a compartir un spot realizado por los compañeros de la colectiva, que creo que si es la misma colectiva... Viene después de nosotros, después contaremos Pero hay un programa nuevo después de nosotros Que creo que por lo menos tiene el mismo nombre La colectiva eso parece sí Bueno, esto lo hicieron los compañeros De la, co de la colectiva en Que no va Metrobús No, la colectiva en conjunto con Capoma Derechos Humanos nos, nos lo mandaron por Face Ahí este la gente de la noche del apagón Lo escuchamos Ledesma Papel represivo impune 33 desaparecidos 400 detenidos 1976-2013 Ledesma mata Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes Capoma Responsables políticos Autores intelectuales De la masacre de Avellaneda en 2002, año en el que ocurrió la masacre Eduardo Duarte era presidente de la nación ¿Dónde están hoy los responsables políticos de la masacre de Avellaneda? Bajo su gestión de mano dura Las represiones eran utilizadas para disciplinar la manifestación social En la actualidad, no tiene cargos Pero sí, intenciones de reaparecer en la escena política nuevamente. Un bueno. candidato a presidente en las elecciones del año 2011, dentro del espacio del peronismo federal, quedando en el tercer lugar en las elecciones generales, con un 5,8% de los votos. El Frente Popular, Darío Santillán, llegó adelante una campaña de escraches, bajo la consigna, Dualde es nuestro candidato a la cárcel. Nunca. Fue juzgado por la masacre de Avellaneda A 11 años de la masacre de Avellaneda 11 años Avellaneda Contra la impunidad de ayer y de hoy Juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda Y después de un spot, el de la colectiva de Ledesma Otro spot del de Frente Popular, Darío Santillán En relación a los 11 años del asesinato de Darío y Maxi dónde lo bajamos? Esto ya... Esto es de la página Darío Maxi Ni idea, ¿no? Eh, ay, ya, ya ni me acuerdo Sí, pero bueno hay Hemos un montón... bajado muchos spots últimamente <ríe> Hay un montón de spots ahí En relación en, en la página del Frente Popular de Darío Santillán En relación a los 11 años De lo que se denomina Masacre de Avellaneda Estuvimos pasando audios Desde junio hasta hoy De todo lo que fue la cobertura En la marcha de el corte del Puente de Y también De la jornada cultural Que se hizo en la estación Costec Santillán, que es la que parece que se va a llamar de esa manera. Tenemos un audio completo de lo que fue el discurso de familiares, el documento leído, que vamos a ver cómo lo fragmentamos, porque fue bastante largo para pasarlo en lo que queda del año. Uh -huh. Se puede escuchar las palabras de Vanina y el padre de Darío en refugio de RefugioDeBípedos.com.ar y ahora vamos a escuchar el último audio que nos queda pendiente, que es con Pablo, del Frente Popular Darío Santillán, de Rosario que nos cuenta del asesinato de Mono, Gere y Patón. Una cosa que quiero aclarar de este audio es que lo hicimos eh, justo a la... pasado el mediodía, cuando en el, el momento exacto que prendí el grabador, la marcha empezó a caminar hacia el puente. Lo estuve buscando toda la mañana, no lo podía encontrar, no podía encontrar y justo en el momento que se prende el grabador empezamos a caminar y a marchar hacia el corte el, el, pu el puente ya estaba cortado, pero a marchar hacia el puente. Entonces, bueno, eh, es una charla que hicimos Mientras se está marchando hay ruidos de fondo Importante y se nota que estamos caminando Lo escuchamos a Pablo del Frente Popular Darío Santillán de Rosario Pablo de Rosario del Frente Darío de Santillán Corriente Nacional Me pidieron un poco que cuente Sobre los tres compañeros de barrio Moreno que, que mataron el primero de enero Del año pasado Que eran, bueno, tres compañeros militantes Referentes en el barrio Mono, Jere y Patón Que bueno, fueron referente en toda la construcción del movimiento en ese barrio del movimiento 26 de julio de junio y bueno fueron matados asesinados por una banda narco y pasaron a nacer o intentaron que pasaron a hacer como pasaron a hacer durante, durante ciento de piden en todo este año y todo este año como víctimas de un Eh, de un enfrentamiento entre narcos, como un ajuste de cuentas. A raíz de ese, de ese hecho, con todo el campo popular en Rosario y también a nivel nacional pudimos desenmascarar esa versión y dar cuenta que eso no era un ajuste de narco entre... sino que era éramos víctimas de los narcos en en la ciudad de Rosario de una disputa narco que nada tiene que ver con nosotros pero donde los movimientos populares somos víctimas eh, y la gente que tenemos laburo en los barrios somos víctimas de eso En ese sentido, bueno, tuvimos todo un proceso de lucha durante todo el año pasado y todo este año donde estamos llegando a que el juicio pase a la instancia de juicio oral donde todo lo que... Ah, y los autores materiales están imputados y están en la cárcel y también pudimos también desenmascarar las responsabilidades de los gobiernos tanto nacional en términos de de que bueno de que el gobierno nacional el narcotráfico un delito federal y es responsable de los de la frontera y el gobierno provincial que también es el, el jefe de la policía era el jefe de una de las bandas de narcotraficantes que tuvo que renunciar Bueno, llegamos a esta instancia durante todo proceso de lucha el año pasado. Sí, ¿cuál es el trabajo territorial que hacen en el Frente Popular, Darío Santillán en Rosario? Bueno, el trabajo territorial que hacemos que hace el Movimiento 26 de Julio está en cuatro barrios de la ciudad. Con trabajo de cooperativa, trabajo de formación, educación popular y también estamos como aprendearía Satillan corriente nacional en seis universidad de la universidad, tenemos trabajo eh trabajo en el sindicato docente, en sindicatos en el sector de trabajadores Trabajo en política de derechos humanos, en eh, política de género, agrupaciones culturales. Y justamente con respecto a eso, bueno, el, pensamos justamente que la cuestión de la juventud, los derechos humanos, no tiene que ver ni solo con cuestiones de represiones estatales eh, formales, sino también con estos aparatos para estatales que... Que bueno, que son parte de la representación que sufren los compañeros En eh, los barrios que sufren la juventud En Facebook lo sigo Facebook es FPDS Rosario Y eh, el Facebook del Frente de Darío Sandillán Corrientes Nacional bueno, Te cuento si querés Dale De la FLIA De la FLIA, estamos ¿Qué? en el bloque FLIA que cada tanto aparece Flía de Feria del Libro Independiente Y ah, viene una flía en Ezeiza uh -huh. No sé cuándo Yo tampoco Viene una flía en el oeste ¿Otra flía oeste? No, pero... Uh -oh. la, gente de oeste, ¿no? Sí, la Es lo que más me gusta, la flía oeste ¿Y la plata? No estaban haciendo están haciendo orga reuniones organizativas creo Igual la tuvieron que pasar la Flio Este porque hubo un problema con una Flia de zona sur que es eh, las fechas este eran las mismas sí. y Flio Este lo que más me gusta es que siempre tuvo esa buena voluntad de que a pesar de que no es responsabilidad de ellos el cambio de las fechas siempre dicen bueno hay otra Flia listo las pasábamos no hagamos historia ah muy buena onda Sí. vamos a escuchar la semana que viene o la otra o la otra un Nico Trigo que es de Flío Oeste Tenemos un Nico Trigo pendiente tenemos va tenemos varios músicos amigos pendientes. ¿Qué eh ¿Qué más tenemos? Alba Irusuvieta, es de la Flía no. Eh, no, no es de la Flía, pero ya es, es amiga, sí, ha estado sí, con un sí. par de veces, eh, nos acompañó también cuando nos metimos ahí en Radio Madres, sí. de acuerdo. Eh ah dicho se de paso mañana vamos a salir un ratito Radio Madres ¿Vamos? este sábado sí El refugio Bípedos, va a estar Mira, ahí No bueno viene material Viene habiendo audio. ¿no? Viene habiendo audio, bueno, mañana en vivo parece. ¿A qué hora? Eh, entre las 20 y las 22 en Radio Madres AM530. Que esto no tiene nada que ver absolutamente, nada que ver con Bloque Flia y con lo que viene ahora no, que no sé qué es. No, tiene absolutamente nada que ver y ahora está viniendo, mira, ahí se acercan caminando despacito los tres. Que dicho sea de paso, esto es un adelanto. Próximamente programa acá en la retaguardia de la gente de No Te Escucho, antes hermanos Vladimir. Pero no se va a llamar No Te Escucho, sí. Están todavía negociando el nombre. Negociando, el negociando, nombre, el negociando negociando, nombre, negociando, sí. porque depende el nombre es la es lo que le sale el espacio, ¿Cómo así lo, que, Cómo se negocia? Ah, vamos a preguntar la TVE. Mientras tanto, Ay, a vamos parte, a dejarlo no privado, le preguntamos eso. Sí, ahí viene, no te escucha. Doctora, Doctora. Eh, está, está ahí, doctora. Doctora. Doctora, ¿Doctora? ¿Doctora? adelante. Gracias, mire, doctora, yo tengo un auto, ¿no? Tengo un autito, me lo compré el último modelo y me, me lo agarró el granizo. Y bien, yo quería saber bien, si bien, bien, bien. hay una manera de hacer chapea y pintura para... Yo debería verte las abolladuras que tiene tú, tú, tú. Entonces ahí te voy a decir cuánta abolladura le falta porque el auto en Feng Shui tiene que estar abollado, tesoro. Y aparte tiene que tener las abolladuras necesarias para tú difícil es cierto que el bolo se saca siempre en dirección norte a, a mí me dijeron eso es cierto es cierto puede ser se no, saca en dirección norte muy bien orientado estás vos vas a ser ayudado por por todo el planeta no, Ah, y a, nosotros escuchamos mucho ¿eh? todas las, todas las noches la escuchamos doctora eh Muchas gracias, doctora. Bueno, ya ya está, basta, andate. Eh, vivo en Parque Patricio. Bueno, gracias, muy muy amable. Te podés ir, eh, retírate ya. Nosotros escuchamos mucho, ¿eh? ¿Lo Todo podés sacar, por favor, no, de acá no, adentro, a este pelotudo? Que ya... No, no, porque no entiende nada. <risa> No te escucho, no un último momento eh, Ya tenemos cómo se va a llamar el programa que va a hacer la gente de No Te Escucho Antes Hermanos Vladimir No se va a llamar No Te Escucho ni Hermanos Vladimir No ¿Cómo entonces? Eh, Refugio de Bípedos No me diga Sí, vamos la, a tener la, que hablar... ¿Dónde está Tebel? ¿Lo anotaste, Pablo, en el registro de propiedad intelectual? Es un lindo nombre, Refugio de Bípedos ¿eh? me, me encanta, gusta. me encantó, lo compro bien vende, vende Pero te, tenemos que hablar con Tebel y llámalo Tebel a la condesa, a alguien, por favor ¿Y este programa cómo se va a llamar entonces? No eh. Te Escucho Eh, claro Ahí está, claro <risa> eh, Obvio eh, <risa> Hacemos cambiazos Está contratado Máximo Che, hablando Hablando de programas eh, lo, Para no a ti escuchar Nosotros salimos los viernes De 22 a 23 Por Radio La Retaguardia Y hoy sí. En Radio La Retaguardia eh, eh, Empieza Un nuevo programa Que es una producción De Radio no de La diga. Colectiva Se llama La Revancha Bien Eh, queremos avisarle a los oyentes que se queden acá escuchando Que no va a venir Ana no, no Duerme de Espineta Como siempre, después de nosotros oh, A las 24, caso. Ana No Duerme a las 24 Yo escuchaba el programa porque sabía que venía Ana No Duerme Claro, no, hoy hay un cambio de planes Hoy no viene Ana No Duerme Una hora tarda Ana No Duerme y dura el programa? Un programa excelente Mucho mejor que este que están escuchando, seguramente Eh... Y bueno, quédense sintonizados en Radio La Retaguardia y si nos están escuchando en radio Porque bueno, es un chivo que metemos pero... che, <risa> che, nos queda pendiente Para la semana que viene un audio Que mandó la gente de La Barca Que está hecho en la Comunidad Contra Arte De Córdoba, Sofía Gatica De Madres de Chusengo Es un audio largo que estamos tratando de meter Hace varios programas y no entendí mucho <risa> No es importa una... Esto es la barca de la alguien barca. de Madres que está en Córdoba, pero ni tú está hablando. Lo hizo la comunidad contraarte de Córdoba a Sofía Gatica de Madres de ¿Dónde? Yo voy a pedir trabajo en Refugio de Bípedos. Va, no, sea, no, en el otro. <risa> hace hace bien, sé, yo también me parece ¿Esto que ¿Cómo se llamaba? Mandar. La semana que viene ese audio no Con Nico Trigo y el otro este, audio Y que no. nos quedan pendientes también de Pablo Soler De la Compañía Argentina de Teatro Libertario Y nos vamos a irnos sin presentar antes Al hombre que hace malabares Con ocho botellas de moscato El señor Pablo Giacome Son siete, son siete, son siete Quiero agradecer en este segundo Que me toca hablar al hombre que está aquí No, tiene nada que agradecer Lo mío es un desastre ¿Cómo sabía que le iba a presentar a usted el señor Máximo Paz? Porque me lo imaginaba Suponiendo que no sé Que la vida Y esas cosas Yo voy a presentar a Catriel Fernández porque me está Tratando de pegar una piña Yo no le quise pegar una piña, hombre Está, está todavía metido con el tema que tratamos al principio en la Gacetilla excusa Che, eh... ¡Oh, oh, oh! oh, oh. ¿Vieron, ¿Vieron que empieza otro programa? Miren quién viene a echarnos con la escoba. Che, hay que no masturbarse sé. y dejarse de joder. Te Masturbación en masa es un tema de la versión de Garabá. crítica. Yeah. Then will that's your side ooh. Ooh.